Hola, bienvenido o bienvenida a otra lección para aprender español escuchando. Hoy te voy a explicar una expresión del español que es bastante utilizada y seguro que es útil para ti en muchas situaciones de la vida cotidiana. Se trata de la expresión quitarse un peso de encima. Ya sabes que, como siempre, te explicaré las palabras de la expresión su significado y te contaré algunas historias para que escuches la expresión en contexto. He creado esta lección porque en las últimas semanas la he escuchado varias veces. Varias personas me han dicho esta expresión por algo que me ha ocurrido. Cuando mmm, se lo he contado, muchas personas me han dicho, pues ya te has quitado un peso de encima. Bueno, después te cuento por qué. Palabras que forman parte de la expresión. Voy a comenzar explicándote qué palabras forman parte de la expresión quitarse un peso de encima. La primera palabra de la expresión es el verbo quitar. ¿Qué significa quitar? Quitar es separar una cosa de algo o de alguien. Generalmente se utiliza en forma pronominal. Es decir, la persona que recibe la acción del verbo es la misma persona que realiza la acción. Por ejemplo, cuando llegas a tu casa después de trabajar, de la universidad o del instituto, seguro que te quitas los zapatos. Esto significa que sacas los zapatos de tus pies para usar un calzado más cómodo. Repite la frase después de mí. Cuando llego a casa, me quito los zapatos. Otro ejemplo. Hoy hace mucho calor, me he quitado el jersey. Significa que, como hace mucho calor, he sacado el jersey de mi cuerpo. Me he quitado el jersey para no tener calor. Repite la frase después de mí. Hace mucho calor, me he quitado el jersey. Otro ejemplo, cuando voy a dormir me quito las gafas. Significa que antes de dormir separo las gafas de mi cuerpo. Es recomendable no llevar las gafas mientras duermes, primero porque para dormir son inútiles y, segundo, porque se pueden romper. Bien, la siguiente palabra de la expresión es un, que es un. Un es una palabra que expresa la unidad, el número uno. Es un apócope, es decir, una palabra más corta que otra y que significa lo mismo. Por ejemplo, he desayunado un plátano. Simplemente quiere decir que desayuné una unidad, solo uno. Fácil, ¿verdad? Seguro que conoces esta palabra. La siguiente palabra de la expresión quitarse un peso de encima es peso. ¿Qué es un peso? Un peso es la fuerza con la que la gravedad atrae a un objeto. Hay cosas muy pesadas y cosas poco pesadas. Esta palabra también tiene otros significados. Por ejemplo, el peso es la moneda de algunos países. La siguiente palabra de la expresión es DE. Seguro que conoces la palabra DE porque es muy utilizada y muy habitual. DE es una preposición que se usa para muchas cosas. Se puede usar para indicar el material con el que está hecho algo. para decir el lugar de procedencia de alguien o para indicar quién es el propietario de algo. Por ejemplo, repite estas frases después de mí. La silla es de metal. Mi primo es de Barcelona. Este coche es de mi padre. Bien, ya solo nos queda la última palabra. Se trata de la palabra encima. Encima es un adverbio de lugar, es decir, es una palabra que se usa para decir dónde está algo. Encima significa que algo está en la parte de arriba de otra cosa. Si, por ejemplo, te digo que hay un vaso encima de la mesa. Significa que en la parte de arriba de la mesa hay un vaso. Creo que también conoces esta palabra. Es muy habitual. Ahora vamos con el significado de la expresión. ¿Qué significa quitarse un peso de encima? Quitarse un peso de encima significa que tienes una preocupación o un problema y haces algo que te libera de esa preocupación. O problema. Eliminas el problema o la preocupación. Como ves, el sentido es figurado, es decir, no hay un peso físico, no hay un objeto pesado encima de tu cuerpo. Es un peso abstracto, un problema o algo que te preocupa mucho. Por ejemplo, Imagina que hace varios meses un amigo te prestó algo de dinero. Tú se lo quieres devolver, pero hasta ahora no has podido. Durante estos meses has tenido esa preocupación. Tenías miedo de no poder devolverle el dinero. Sentías estrés, dormías poco por la noche, te sentías nervioso o nerviosa. Tenías una preocupación. Un día consigues devolver el dinero a tu amigo. En ese momento puedes decir, me he quitado un peso de encima. ¿Quieres decir que había algo que te preocupaba? Devolver el dinero a tu amigo. Como ahora lo has hecho, sientes tranquilidad, te relajas, te sientes mejor. Voy a explicarte la expresión con otro ejemplo. un ejemplo personal, algo que me ha ocurrido hace poco. Al principio de la lección te dije que en las últimas semanas varias personas me han dicho «te has quitado un peso de encima». Bueno, voy a explicarte por qué, y así escuchas la expresión en otro contexto. Hace poco tuve que hacer una prueba. Era una prueba bastante difícil, un examen. Se trata de un examen competitivo. Esto quiere decir que no es suficiente con conseguir un 5 para aprobar. A este examen se presentan unas 50.000 personas, pero solo pueden superar el examen 1.000 personas. Las 1.000 personas que tengan mejores notas son las que aprueban el examen. Esto quiere decir que solo. Una de cada 50 personas. supera el examen. Es una prueba bastante estresante, porque no se trata solo de esforzarse, sino que tienes que conseguir un resultado mejor que el de otras personas. Pues bien, durante algo más de un año he estado preparándome para este examen. Ha sido duro, requiere de 5 a 7 horas de estudio todos los días. Entonces, poco antes de la prueba, estaba bastante nervioso. Tenía <ríe> bastante estrés, tenía ansiedad. Si no conseguía un resultado muy bueno, sería un año de estudio perdido. Bueno, la verdad es que estaba muy nervioso por hacer el examen, tenía mucha ansiedad. También estaba cansado de tanto estudiar, Pero después de hacer el examen sentí bastante alivio. Ya no sentía estrés, ya no estaba nervioso. Todo se quedó en el lugar donde hice el examen. Hacer el examen fue una liberación. Por eso, al salir, pude decir: Me he quitado un peso de encima. Como las personas que mejor me conocen sabían cómo me sentía, Después del examen me decían, ya te has quitado un peso de encima. Quieren decir que ahora ya puedo estar tranquilo, que lo peor ya ha pasado. Que ya no tengo que estar nervioso y puedo descansar. Bueno, tengo que decir que todavía no conozco el resultado. Tardan un par de meses en dar el resultado, así que Todavía estoy nervioso. <risa> Todavía tengo otro peso que me tengo que quitar de encima, para bien o para mal. Si me dan una buena noticia, me pondré muy contento, y si me dan una mala noticia, tendré que repetir el proceso. En cualquier caso, cuando me den la nota, me quitaré otro peso de encima. Ahora vamos a practicar la pronunciación con la expresión. Pero primero voy a recordarte muy brevemente que en nuestra web, SpanishPodcast.net, puedes conseguir los audiobooks para aprender español de SpanishPodcast.net. Si te gustan nuestras lecciones para mejorar tu español, puedes considerar colaborar con nosotros. Puedes descargar packs con las lecciones del podcast, el audiobook El aprendizaje descomplicado. y el pack de diálogos para aprender español. Todos ellos tienen las lecciones en formato MP3 y las transcripciones en formato PDF y libro electrónico. Puedes usarlos en cualquier dispositivo, aunque no tengas conexión a Internet. Así, puedes aprender en cualquier lugar y en cualquier momento. Si necesitas más información, echa un vistazo en SpanishPodcast.net o envíame un mensaje. Intentaré contestar lo antes posible. Practicar la pronunciación. Vamos a practicar la pronunciación con la expresión «quitarse un peso de encima». Esta expresión suele utilizarse con el pretérito perfecto compuesto. Ya sabéis que este es un tiempo verbal que se usa para hablar del pasado, del pasado reciente. Repite después de mí. Me he quitado un peso de encima. Te has quitado un peso de encima. Se ha quitado un peso de encima. Nos hemos quitado un peso de encima. Os habéis quitado un peso de encima. se han quitado un peso de encima… Muy bien, estupendo. Siempre que veas que alguien ha solucionado algún problema o que ha superado alguna dificultad que le causaba estrés, puedes usar esta expresión así. También se puede usar en pretérito perfecto simple. También se usa para hablar del pasado Pero cuando la acción ocurrió más lejos en el tiempo. Vamos allá. Aquel día me quité un peso de encima. Aquel día te quitaste un peso de encima. Aquel día se quitó un peso de encima. Aquel día nos quitamos un peso de encima. Aquel día os quitasteis un peso de encima. Aquel día se quitaron un peso de encima. Perfecto. Por último, vamos a utilizar otra frase usando el futuro. Esta expresión también se suele usar con este tiempo verbal. Cuando alguien cree que ocurrirá algo que solucionará su problema o que hará desaparecer la situación de estrés, puede usar el futuro. Por ejemplo, en mi caso, pude utilizar esta expresión en futuro antes de hacer el examen, Vamos a practicar con algunos ejemplos. Escucha atentamente porque son frases un poco largas. Repite. Cuando haga el examen, me quitaré un peso de encima. Cuando hagas el examen, te quitarás un peso de encima. Cuando haga el examen, se quitará un peso de encima. Cuando hagamos el examen, nos quitaremos un peso de encima. Cuando hagáis el examen, os quitaréis un peso de encima. Cuando hagan el examen, se quitarán un peso de encima. Pues magnífico, aquí termino la lección de hoy, espero que esta expresión te resulte útil. Ya sabes que, cuando solucionas algún problema, superas alguna dificultad o haces desaparecer cualquier situación estresante. puedes decir que te has quitado un peso de encima. Recuerda utilizar la repetición con esta lección. Si quieres aprender español de una forma poderosa y útil, escucha primero las lecciones sin leer la transcripción. Después, puedes buscar o estudiar las palabras que no has entendido. Entonces, vuelve a escuchar la lección. De esta forma quedará reforzada en tu cabeza. Haz esto varias veces. Y recuerda utilizar también el resto de las técnicas de aprendizaje que te explico en el podcast. Hay un enlace en la transcripción, por si todavía no las conoces. Ahora que termina la lección, si quieres conseguir más lecciones para mejorar tu español, descargar lecciones del podcast o colaborar con nosotros para que continuemos creando lecciones, puedes echar un vistazo en nuestra tienda. Si consigues alguno de los audiobooks, te ayudarán a ti y también a nosotros. Muchas gracias a todos. Un saludo, mucha suerte y hasta la próxima.